Bienvenidos a El Palermo de los Simios Último programa del año A menos que la protesta que hemos estado convocando Durante toda la semana Esté teniendo efecto Yo ya llegué eh, Hoy cuando estaba llegando a la radio Temprano, como siempre, con Manu Bueno, nos salimos paso entre la gente que aceroleaba, Recibíamos eh, Bueno, gestos de apoyo eh, Palmadas en la espalda ¿no? eh, Gritos de victoria Alguna amenaza Una tocadita de culo también hubo por ahí Manu Sí, sí, aplausos Aplausos, aplausos. muchos aplausos sí. Algunos empezaron en entonar el himno Exactamente eh, La verdad que una cosa... Solo banderas argentinas había Solo banderas argentinas eh, Esto en parte, bueno, es una convocatoria <coughs> absolutamente espontánea, ¿no? Nosotros en realidad muchos no tuvimos que ver, simplemente apoyamos Pero sí es cierto que, bueno, se decidieron bajar todas las, las banderas Y solamente se revolvó la bandera del pueblo argentino había eh, una del Palermo había una bandera del Palermo? De Palermo había un par de banderas yo vine desde, desde por San Martín y Nazca. Sí. había una bandera Argentina con un mono en vez del sol un mono un mono amarillo es un, amarillo es un mono sí. amarillo en vez del sol un capuchino no. japonés me parece que que. podría ser la, la bandera del Palermo ojo ojo, ojo eh ser la, hay que pensarlo, hay que pensarlo es probable que también digamos uno nunca sabe en estos momentos difíciles de donde probablemente no se sabe si bueno, vamos a tener que desinvertir y dejar el programa, si va a terminar la humanidad, digamos, también se está barajando esa posibilidad, digo, eh, se está barajando lo todo. Cual, lo cual nos ahorraría el tema de cómo desinvertir, es decir, ¿para qué vas a desinvertir si claro, es el sigamos, fin del mundo? ¿no? Si es el fin del mundo, ¿no? Bueno. Eh, pero bueno, en estos momentos siempre es favorable pensar proyectos hacia adelante, uno podría hacer el cambio de la bandera, otro podría ser modificar el himno por la música de la apertura. Sí, sí, sí. Así que bueno. Igual que yo quiero que... Uh, agregar de que somos totalmente respetuosos de las leyes, de las autoridades del de, sí, no, de de Palermo, de... no queremos tener ningún problema por ese lado, pero bueno, son, queremos prestar nuestra libertad. Sí, por supuesto, y aparte hay que ver todavía que se expida en el juzgado de Palermo, no sé, vamos a ver qué pasa, si la cautelar sale, si sale un avias corpus, si, si se declara que es el fin del mundo claro. y agarchar todo, digamos, estamos preparados para todos nosotros. digo. Siempre, siempre sentido. listo. Pero bueno, pero tampoco eh, la protesta... Nosotros queremos convocar a esta protesta con alegría, ¿no? Queremos, por supuesto, a cualquier oyente que nos esté escuchando ahora que se acerque a la radio, que traiga la banana en la mano, eh, con la banana en la mano, eh, o con la cacerola bien grande y abierta. Digamos, cualquiera de las dos cosas, o digamos si quieren traer una banana y una cacerola y combinarlas, también puede ser posible. Todo esto es a lo que nosotros no queremos ponerle límites, límites a la protesta. Quiero invitarlos, esto es una fiesta también, el día está espléndido, estamos tomando un Fernet cola para no, para pasar el mal trago de, de, de bueno, de quizás este es el último, el último programa, no solamente el año, sino de la historia del Palermo de los Simios, lo dije, lo dije. Eh, queremos agradecer a Santi Juncal, que es el proveedor de este Fernet exquisito que hizo en sus manos Nico Lyon, que aprovecho para presentarlo lo presenté, lo escuchamos. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. ¿Qué mano que tenés para preparar esto, ¿no? Y son, son años de, de práctica. Estudié en la Academia Fernández de Córdoba. ¿Vos pensás que eh, el, el proceso de, desinversi de, desinversi de desinversión del 7D puede afectar tu manera de hacer Fernet? Espero que no. Esperemos que no. Esperemos, esperemos que, no. que no por el bien de todos. Este es uno de los pliegos. Fratelli Branca, ¿tiene algún alguna medio o no? No. no sé ¿Tiene un multimedio Fratelli Branca? No, no tiene. Fratelli Branca tiene Fratelli Branca y duerme tranquilo con eso. Con <risa> <Por> eso solo <risa> por eso solo, de eso de solo duerme tranquilo. Bueno, eh nada, digo, estas cuestiones eh, las con alegría, con paz eh, tratemos de que de tener una, una jornada de protesta en paz, donde el pueblo digamos no le demos de comer al enemigo eh, a menos sí, que le demos de comer bananas no y en ese sentido eh, pero bueno, voy a saludar, quiero saludar porque nunca me tomo el tiempo para saludar entonces quiero decirle a todos los oyentes que todavía no almorzaron, buen día a los que ya almorzaron, buenas tardes eh, a los que recién se levantan arriba, abajo y a los que están del grucho como dice la canción afloja un poquito y anda bajando a poco porque el cuerpo no te va a dar para todo sí, el día ¿no? eh, tenemos acá me, me comunica la producción tenemos eh, un móvil tenemos un móvil abajo de eh, la gente eh, hay personas de todo tipo ¿no? Digamos, hay gente común Sí, hay monos, sí. hay muchos simios, ¿no? Sí, si sí. tenemos una enviada especial, digo que casi de barricada está. Sí, está jugándose la vida ahí, ¿no? Porque vida. uno nunca sabe en estas protestas eh, espontáneas. Nosotros tampoco sabemos muy bien si estamos a favor o en contra, en realidad. Claro. Así que por la duda mandamos a, a una persona que no es miembro del staff, eh, ¿no? La contratamos exclusivamente para... Le hicimos un contratito de basura para esta vez. Y está ahí afuera, está afuera en el, en el conflicto, eh, abajo... Eh, Recogiendo testimonios, ¿no? Recogiendo testimonios de, de los que protestan. Y hay gente de todo el paro, ¿no? Y hay gente, hay algún famoso, algún miembro de la política eh, cotidiana de Palermo. Así que vamos al móvil mientras llega Gullo y ahí. Buen día. Bueno, los testimonios, gente, de la gente. Estamos abriendo el micrófono a la gente para que cada uno exprese su consigna. ¿Por qué estás acá? Nosotros estamos en el comienzo claro ya de una dictadura. Yo el otro momento en que viví siendo constitucionalista y enseñando en ciencia política en la universidad fue el movimiento Carapintadas. Son actos de fuerza. Eh, vamos a un acto de fuerza el 7 de diciembre para terminar con la expresión. No, está bien. no es así, no, no es así. Pero si querés decirlo y si eso te hace sentir mejor, decirlo. No, no es así. Ah, pero yo, yo estoy en una que hace mucho. Soy el queso y arriba hay un vidrio, a mí no me toca. Pero ganó por el 54%. Las dictaduras me hacen así. Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Y usted sabe que fue votado masivamente. Yo no digo que este presidente es Hitler porque es demasiado torpe para ser Hitler. ¿Qué le reconoces a este gobierno? Miren lo que es. Da la señora presidenta. Acá todo parece que pasa. Eh, viene la dictadura, nadie se dio cuenta. Cuando decía, se está construyendo el fascismo. ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Qué crees que va a Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el asme reír del mundo. ¿Saben lo que hay que sacar la dignidad de adentro del corazón? Alguna vez. Alguna vez dejen de pensar en la quinta, en el auto. Alguna vez dejen de pensar en el miedo. Alguna vez piensen que fuimos otra cosa y que podemos volverlo a hacer la damos por terminado porque me emociona no gracias agua los testimonios de la gente ah, ¿sí? sí bueno eh, bueno se quebró se quebró al final Elisa Carrió era eh, bueno testimonio crudo Eh, yo me quiero quedar con dos o tres imágenes. Eh, primero quiero saludar a, a, Dani, a Agui y a Gullo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Eh, sí, Saludemos a Dani también. ¿Qué, qué, también ¿tú? saludamos a Dani que, que está trabajando. Hoy arranca, arranca puntual. Eh, hoy arranca puntual. Y bueno, querido. No te da margen. Hoy era un día, una, una jornada de lucha. Quiero saber muy bien cuál es su situación para ver si les digo buen día, buenas tardes. O... Buen día, buen día. Ah, buen día. Con sí, claro. no almorzar. Pero más, aquí media luna. Todo. Bien? Se, las las y se, se las quitó la protesta bueno. del camino. Pues. <ríe> Bueno. Se le quitó Carrió. Eh, la verdad es que lo de Carrió es, es fuerte, verdad. es fuerte. Eh, uno no elige digamos, la gente que lo apoya, ¿no? Pero me quiero quedar con dos cosas que dijo Carrió. La primera, da asco. Da asco, dijo, ¿no? Y me parece que para una persona con el. Eh, el buen comer de Elisa Carrió. El asco que le quita, ¿no? Las ganas de comer. Y también, otra definición que da muy. Esto hay que, hay que leerlo como una. A mí me gusta porque Carrió como Confucio y los grandes filósofos, habla como con anaforismos, ¿no? Y hay es que es difícil de entender a veces el significado. Cuando ella dice, soy un queso, soy un queso y una campana de vidrio me rodea, es importante primero pensar si qué tipo de queso es. ¿Qué tipo de queso? Desde luego no creo que sea un queso magro, ¿no? Un queso blando, Más bien un queso blando, sí. con alto tenor graso, ¿no? Pero ¿qué significa? Un claro, queso azul, puede ser un queso azul. Muy firme que es suya Yo la veo como un grucher, como un grucher que estuvo mucho tiempo en la campana sanguchera y con los días de calor empieza como a dar ah, sí. no Y empieza a adquirir esa forma medio chirla. Y, y otra cuestión que me parece que revela un poco el mal momento que está pasando ella, que es hay que sacar la dignidad del corazón. Por dignidad. ¿Se refiere a una angioplastía? a extraer la grasa de las arterias para luego destaparlas y de esa manera que bombee como corresponde ¿es, es la dictadura acá la grasa en las arterias de los gente de bien? Interesante, ¿no? Entonces, esas son las reflexiones que me dispara a mí eh, Bueno sí, a, mí, a mí me causó gracia generalmente pero bueno, si genera todo eso No, no, bueno, hay gente bueno, mucha, no, se a, mí, se a, mí, a mí me causó tristeza Tristeza, yo la escuché recién la estábamos escuchando Me causó tristeza. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pues está a punto de quebrarme. No puedo seguir. Bueno, tranquilo. Yo creo que igual este un punto eh, cúlmine de, de las declaraciones de Elisa no, fue te, decir que no es Hitler porque, no, porque me va a quedar torpe. que claro. es muy torpe para ser Hitler, ¿no? Eh, la no verdad porque es, no quiera. Lapidaria, pero... lapidaria, lapidaria en ese sentido. La verdad es que... Bueno, por lo menos le faltan los bigotes, hay que ver si se dejan los bigotes. Claro, Pero. es muy torpe y claro, tiene muy lampiña para es hacer un mosquito. Bueno, Bueno, esto vamos a seguir cubriendo. La gente va llegando, las masas. Vimos un montón de monos, escuchaban los monos caceroleando con la banana. Metiendo la banana en la cacerola, digamos. Pocas palabras, ¿Cómo ¿verdad? sería el sonido? el sonido? La banana en la cacerola. <risa> Más o menos suena así. no Hay que sacar la banana y contar la la Si la banana tuviera piercing... Claro, la verdad, te la sería. Así bueno, eh, es raro una van a cumplir sin cuidado. Con es raro, la... no me pasa nunca. Bueno, eh, llegó bueno, llegaron nuestras voces, nuestros periodistas digamos, el equipo periodístico. Haremos así que arrancamos Alele. con la picada de noticias así. Pum, para para, para, para, para, para, para, para, para. los en las casas. Hoy el encargado de la picada de noticias que en realidad fue fundamentalmente mi agullo lo, lo declaro así todo me olvidé el... los apuntes el me confundí de libreta Muy me bien. confundí de libreta pero te puedo decir tirame así a postillas te, po te no, puedo no, tirar a postillas no te, te puedo no, tirar la postilla. La postilla. bueno en la semana algo que nos trascendió en, en las fronteras luego el che, se fue en en Palestina sí ahora visto que la ONU eh, lo convirtió en la... Metió a, a la autoridad palestina en eh, Estado observador ¿Qué significa esto? ¿Por qué fue importante? Porque ahora la ONU reconoce a Cisjordania y a la Franja de Asia y a, y a Jerusalén Este Fueron territorios ocupados en el 67 No como territorios en disputa, sino como territorios ocupados por Israel Ah, mira, así la ONU está declarando eso Al declararlo Estado observador y además dentro del, de la declaración Básicamente, palabras más, palabras menos, dice que hay que volver a las fronteras del 67, la guerra de los 6 días, cuál es? Eh, Palestina pierde todo, este, este, todo este, este territorio. ¿Qué es esto también? Un triunfo del... Eh, estoy tirando análisis brieger. El que me manejé con Palestina. Eh, es un triunfo del... Eh, Abbas. De Abbas, de Al-Fatah, ¿no? que eh, Pues sabés que si Jordania comanda digamos eh, la autoridad palestina el al Fatah al Fatah al, -Fatay. al, -Fatay, al, al, -Fatay. al -Fatay son, fatay son lo, que, lo que comen ellos <risa> ¿Sí, no lo me lo y, en, y en la franja de Gaza en 2007 2007 creo que fue ganó el jamás y gobernó de facto Hamas. digamos 2006, eh, 2006. Eh, jamás volvió a hacer lo mismo jamás así que fue un triunfo <susurra> políticamente para el Fatah y también para para, para, para para el pueblo palestino Bien, y esto, digamos, ¿qué consecuencias trae ah, en bueno, términos claros? No, es interesante también ver la, la, la votación en, en la ONU. Claro. Solo eh, seis países se votaron en contra. Países que yo ni sabía que existían. Eh, y, y, y las Marshalls. Marshall? Sí, siempre votan las Marshalls. Y, marshall. y las marshall que es un protectorado. Y las Marshalls de... me, me suena de... a Playa de Whisky. ¿Cómo? Playa de Whisky me suena. Sí, sí, whisky. Paraíso Fiscal, de una. las Marshalls. De una. Puede ser marshall. El Palau, es ese, no sé dónde se hacen los amplificadores. Palau que es, el, sí, el, es, una es el pastor isla, que Es el pastor de sí, un claro. la Es la la compras por ahí. No, no, por no, no, no, no, no, no, no, no, no, claro ir. otra más por no, no, no, no, Bueno. bueno, pero igual, es, ojo, también, es un avance, pero tampoco es un Estado con voz y voto. No, para no, nada. No, no, no, pero eh, es un avance. Ojo, ahí metió Beto, no, Beto... Para nada. No, claro. metido veto Estados Unidos, ¿no? Alonso. El veto no, el poder de veto el poder de Beto, el, de el anillo del capitán Beto. Eh, y la otra cuestión es que ahora lo que sí puede pasar es que, como Estado observador, puede hacer alguna presentación judicial frente al tribunal de la Haya, diciendo, eh, esta ocupación es claro. ilegal. Y tiene acceso al... Eh, incluso a otras, otros organismos de la ONU y de UNICEF. Bueno, eso ya tenía en, en parte. Bueno, pasamos de tema. Pasamos de la Bueno, la otra Pim. noticia que, que a mí me puso particularmente muy feliz es que una Cámara, la Cámara de la Plata declaró inconstitucional penalizar la tenencia el, el, de plantas para el cámara, consumo personal de marihuana. Ah, mirá qué bien. La Cámara Federal de la Plata. La Cámara Federal, Federal de, la de la Plata. Así que Cherruti ahora se va a poder fumar el Sí, falso en realidad que lo que hizo fue claro. absolver a una pareja que tenía un vivero y en el vivero tenía nueve plantas. Sí. Le hacen una denuncia, los llevan presos, ¿Quién los hace procesan... Garca, total. La vecina. Rosas, la vecina. Seguramente te acaba a la, mitad, acá, la Rosa? Y mmm, los procesan en primera instancia, apelan y la cámara ahora dice que no, que basándose en, en otro fallo, ¿te acuerdas sí el fallo de la corte, de sí, hace unos años... De acuerdo, de acuerdo. De fallo. Qué fallo, mire, sí. cacho de fallo. No, no el fallo que Arriola no acuerdo, que, que es el es, fue el primer fallo cuando el Corte Suprema dice no, el consumo de marihuana es un acto privado y es está avalado por la Constitución. De claro, habla, de la propiedad privada. Habla no, de, no se toca la propiedad de, privada, lo lo que, Ahí lo que la, la cámara estaría haciendo es contraponer un artículo de la Constitución Nacional sobre el derecho privado, mega individualista y etcétera, que tiene mucho de eso nuestra Constitución Nacional sí. contra uno de los artículos de la ley de estupefacientes. de estupefacientes. Eh, que el artículo es, creo que es el 19, que es el que habla de las acciones eh, privadas de los hombres, que de, de ninguna manera ofenden al orden social y natural, entonces son en el ámbito privado y el Estado no puede intervenir sobre eso. De los hombres, de Chicos, el genérico, volvamos al genérico. No está mal, hay universales, existen, no lo neguemos. Pero ¿Por qué? ¿Te cuesta ah. mucho decir hombres hombres me Hombricks. he un poquito las pelotas. Hombris. El otro Homies. día mandé a, eh, con Moniz. arroba y casi me, me matan. matan. Me dispararon ahí. Dije, Me quise hacer el, el pro y le puse con arroba. Ch <risa> ¿Pero chico. ¿Pero en, en un posteo, En un posteo en Facebook así y me agarró una, no, una no, feminista muy querida que me dijo te mato, Igual porque parir arroba porque es como una A y una O. No, no sé, no quise, ni, no, no quise ni que me explicaran por qué estaba mal pero seguro, me sentí, mal seguro. me sentí culpable ¿Por qué dos micrófonos? Toda la semana. Porque es, con este manejo el, el móvil que está exteriores. está Cintia ahí con... Le gusta no el, le de, de estar como rodeado de. Bueno. ¿Puedo hacer un sí, el, de hijo, el, el hijo de Pérsico que llevaba plantas con caro? esto. ¿En qué situación estás? Sabés cómo está, no. No te estaba pensando en eso. No. el hijo de Persico no, Es no una red, absurdo, red ¿no? pre para pregunta para preguntar a Yahoo. Che, ¿Te eh, Tenés muy buen color. Ahí, estuviste tomando sol? Gracias. Gracias por notarlo, porque son demasiadas las personas que me dijeron, no, no estás quemada. Y yo creo que estoy muy quemada. Vos siempre fuiste negro, chicos. No, mira, mira. Sí, marrón. Sí, pero mira. Me muestra, me muestra mira, una mira. zona de su cuerpo donde tiene el sol y eso mira. marroncito sí, pero ¿Mira, mira. Es mira. la cara. No, sí, ahora, mira, ahora, mira. chicos, ahora. chicos no nos pueden. Pero, puede pero, puede pero ahí está como dorada, está. Yo estoy creo, re tiene un color canela, muy sí, bonito. Hice, hice un trabajo de solearme a solearme muy fuerte. Ah, te queda muy bien, ¿Después quieres tomar algo después? Vamos, vamos, Bueno, muy bien. Cambiamos de tema Pum, pam. Qué otra cosa, pum, vos, pim, Bueno, el viernes hubo un acto muy importante en Neuquén. Sí, se recibió la primera camada. se recibió un, sí. <risa> <Se combló risa> un sobrino mío. secundario Se recibió la primera camada del Bachillerato Popular de ah, más o menos. Sanon, ah, mira. Fácil impact. Fácil impact. Título. Título en bachillerato, cerámico, bachillerato de es... cerámica. <risa> Sí, 15 compañeros se recibieron. Ahí es un 90. bachillerato adulto. ¿Compañeros y, compañeros y compañeras? ¿Compañeros? No, solo ellos. ¿Solo varones? No, no, habían, habían compañeros. Claro que también tienen como... Eh, como que... También dan eh, los cursos también tratan sobre la propia la fábrica. Algo así, claro, no? si es en la fábrica. en ah, la fábrica un bachillerato que también te da... Ah, más bien una técnica. Una no, técnica. Son, claro, casi todos son de, de la fábrica. Laborantes de la fábrica, pero también... En menor medida, pero hay gente de, del barrio Porque lo hicieron abierto a, a toda la comunidad digamos. Y el, el colegio Se llama Jorge Boquita Esparza eh, Le pusieron ese, ese nombre Que es, eh, fue un militante De Salón un, un inaugurante de Salón Falleció en el 2009 ¿Qué fue? título de ser amigo? Le dan una placa de cerámica. <ríe> no. Claro, en realidad, en realidad, digo, yo, si yo fuera, querría que fuera un cerámico que diga que claro, yo terminé mis sí. estudios. Ahora, si no vos sos un obrero de salón que está laburando ahí no, y en no la cerámica, lucha claro. hace 15 años, digamos, bueno, no, no, no necesito tanto que sea una cerámica. Así que, bueno, 14 trabajadores 14 de, de salón van a... Bueno, ya tuvieron su título ayer y ese título, yo, a ver, porque aparte es algo que yo desconozco y yo sé que vos, en Bluag, también las clases en un bachillerato popular esos títulos son reconocidos oficialmente son ¿Está? reconocidos oficialmente de hecho es una escuela que no. ahora tiene entidad de, de escuela como de alguna manera municipal es como primero se las reconoce para, para después reconocerlas como nacional o, o lo, lo que sea pero sí, ya es una escuela reconocida con títulos homologados No sé si los, los docentes tendrán salario, pero bueno, eso ya es otra discusión. Bien. Y cerramos con una noticia también importante que no podemos dejar pasar. ¿Qué pasó? No, esto, la, la absolución de María ah, Obando, sí. ¿no? Eh, acusada de abandono de persona, haber ver a su hija de, de por abandono, que la había murió de hambre, y de desnutrición, mientras la estaba llevando a un hospital en medio de la ruta. Uh -huh. Y pero bueno... Muy rara la, la acusación esa. Digo, es era muy una, rara. Todo, es... Acusar el abandono de personas sí. Y el Estado acusando a una mujer pobre Por no poder hacerse cargo de sus hijos Ahí sí si hay abandono de personas Del Estado hacia esa mujer sí, no, Que el... tuvo ocho hijos y no pudo El cinismo de la acusación Es, eh, es tremendo Pero aparte también el cinismo de los medios Que ponen la noticia Que después recién de la absolución Empezaron como a matizar un poco Pero para, para entonces era la mujer acusada De matar a su hija Así Era llamada así Mario Bando Había perdido el nombre mm. Sí. Sí. Igual Yo no, no conozco Los pormenores Pero el tribunal En su momento Dice que había alegado De sí. alegó Dentro de la Dentro de la De la Sentencia Quedó demostrado Que más allá De la pobreza Estructural En que vivía María Obando Realizó un acto cruel Inhumano No solo contra su hija Carolina Sino contra todos sus hijos yo no sé qué hizo no, fue, pero es muy raro todo. Lo, lo que la complicó a la mujer esta es que ella lo enterró al el cuerpo de la, de la bebé al costado de la ruta claro y después como que no a la gente que le preguntaba le decía cosas totalmente distintas relaciones totalmente distintas pero digamos estas cuestiones tienen que ver con justamente el abandono y la desesperación en la que se puede encontrar una persona que en el medio del camino para hacer atender a su hija en un hospital se le mueven los brazos y tiene que tomar una decisión al respecto por suerte Se la declaró eh, inocente. Así que bueno, es una buena noticia. Terminamos con el primer bloque. Seguimos recibiendo adhesiones. Cualquiera que quiera tener una adhesión, una protesta, expresar alguna algo acerca de la dictadura o no, en la que estamos viviendo, eh, en Palermo o en otros países. Cualquier persona que quiera decir algo puede hacerlo porque totalmente total es una protesta autoconvocada, espontánea, nadie se va a hacer cargo, yo no me voy a hacer cargo. ¿Vos Nada. te haces cargo? Sí. Bueno, Gullo se encarga de todo no lo que Todo lo que hice, lo firma Gullo. Chicos, y, y dedica, dedicado a nuestra querida Lilita, que es un queso, queso ruso. No. <risa> Humanas right. para armar. Estás escuchando la colectiva. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en la colectiva. 102.5. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues, ¿sí,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 exigimos la derogación del decreto 527 del 2005 no, no, Red Nacional no, de Medios no, no, Alternativos no, no, no, no, no, no, no. www.rnma.org.a. Un, dos, Bueno, Escuchame entre ruidos Los acústicos de la colectiva Todos los sábados eh,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 Estás escuchando el Palermo de los Simios. Estamos de vuelta en el Palermo de los Simios. Eh, afuera ya no se puede estar de la gente que hay. Eh, cacerolas, mono, monas. Niños. Bananas. Puta, culto todo ahí Che, che, che No, no, pero bien, bien, tranqui Tranqui, cuidado tra, tra, Siempre tranquilo, siempre cuidado la cosa. No, no, no. no vamos a, a sentirnos mal Bueno, y... Hoy no podemos escuchar un reggaetón, ¿no? Eh, algo hay Algo hay Algo hay No te prometo, algo hay Algo hay eh, Mientras esperamos que llegue John Lennon <ríe> Quien no podía faltar eh, Sobre todo después de la guita que le pusimos sobre la mesa eh, Queremos un poco hablar de, de lo que nos convoca De una de las, de una de las cuestiones Hay dos... El pliegue de reclamos eh, en, de, de este cacerolazo, de esta protesta espontánea es la inseguridad. Siempre. siempre, siempre. El fin del mundo. Y no solo la inseguridad de que te roban cuando salís a la calle. La inseguridad de que no sé si voy a poder comprar dólares. Claro, esa la inseguridad, inseguridad no de, la de hoy este par de zapatos está a 500 pesos, mañana está a 750. Eh, digamos, esa inseguridad. No, la que, que verdaderamente importa. Y, y además importa. que devuelve la fragata. Claro, la inseguridad de no saber si, por ejemplo, si va a ser, si vas a poder hacer vuelve. un asado hoy en el country, en el North delta porque si llueve. Sí. ¿Eh? No. ¿Qué me sí. dicen? ¿Eso, qué? ¿Quién se hace cargo de mi asado eh. si después llueve? No, ¿y sabes a qué? mí el Estado no me lo paga. ¿eh? Y no, y otra cosa, y la fragata. La fragata, sí. La fragata, <risa> la fragata los fósforos para aprender, los ¿no? fósforos para fragata, ¿no? Entonces, en ese orden son inseguridad, inminente fin de la humanidad, de la humanidad, explosión del mundo, sí. y después el 7D, ¿no? Esta cuestión, la desinversión forzada, ¿Eh? De la mano sí. del comunista de Martín Sabatella. ¿Mm? Tiene, barba. ¿Eh? tiene barba. Tiene barba. barba Ojo, ojo con eso. Tiene Sabate. pasado en la FEDE. Tiene, tiene pasado, pasado en la FEDE. En la FEM. Vos tiene pasado en la FEDE también. S sospeché, sospeché. <ríe> de... no, creo que todos tenemos un pasado en la FEDE. Sí. <ríe> no, a la larga un culo es un culo, como dice Candreira Yamud. ¿no? Todos, todos hemos pasado una vez por la, por la, por la por FEDE. Bueno, hay un creo que hay otro creo que hay otro móvil hay un móvil sí porque la solidaridad, ¿Ah, sí? la solidaridad quiero contarles como bien contaba algún pidiendo por la fragata casi como un viejo senil eh, tenemos ¿De, de, la, la, ah, de la manifestación ah desde Pero la manifestación sí, sí, ¿No bueno a ver hay, que sí. tenemos otro móvil a ver seguimos es tenemos posibilidad de seguir entrevistando quién quiere hablar a ver ah perdón perdón ¿Qué dice ese cartel? ¿Qué dice ese cartel? ¡Se mueren chicos de dengue! ¡Escuchaste bien! ¡Hijo de puta! ¡Se están muriendo los chicos, hijo de puta! Escúchame. ¿Quiere hablar conmigo o no, no, no, quiere hablar de la multitud? Los hospitales no andan tres días por semana. Los colegios no funcionen. Les segunda por la gente no tiene cloaca. No hay agua potable. Toma agua con arsénico y se cáncer. ¡Basta, nena! ¡Basta! Okay. Va a ser mal que te pongas mal. Escúchame lo que te pregunto. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso! ¿Qué te pasa? No, devolvé la plata que le debes a los argentinos. En trabajo. ¿De qué vive Jacobi? vivir de las mujeres toda la vida? Y no dejé, alquilé coche 25 años, vendí puta, ¿le quedó claro? Ok, viví señora que me daba el regalo, ¿está bien? ¿Y ustedes qué viven? ¿Ustedes le pueden explicar por argentino los 4 mil millones de dólares que le precipitó el expresidente Dualde? Hoy tenemos no una movida, como el Padre Gracias, para tapar lo que pasa en Argentina. No, no es así. No me tenés hice... podrido, me tenés cansado de volver a que nos choreaste. Son dueños de la Argentina. No se puede ser tan basura, tan miserable, tan sinvergüenza, tan hijos de puta. ¿Qué mensaje profundo? ¿no? Lapidario. Lapidario, Jacobo eh, se pone mal, la ¿verdad? Jacobo es quizás eh, uno de los oyentes más fieles de Palermo, ¿no? Porque sí, está sí, siempre, sí. bueno, es Yo, uno, Más que oyente y columnista. Es un columnista, obviamente. ¿eh? A propósito de columnista, quiero mandar un saludo a, a Seba Ramírez que no lo salvamos hoy, que está. Ahí. Exactamente. Parece que lo, lo puso muy mal el tema de la, del 7D, del 1D, no sé, muy bien pero, qué y lo dejó en cama. Así que le mandamos un beso. Que nos pero, está escuchando solamente y está cacereando ahí en su casa solamente. Ah, sabemos que está, no hay que no había corpus. No, no, no hay que pinar los corpus, estamos que está en la casa no. ahí. Sí, igual me... Sabe, yo todavía no sé si Jacobo está a favor o en contra. No se entiende. No se entiende. Está muy mal, está muy mal. Dale, dale, dale. Por lo pronto quieren que devuelva la guita. No, no, sabe muy, no sé muy bien a quién le está hablando. Pero, eso, también pero que, la devuelva, que la pero devuelva. Creo que él también vivió una desinversión. Porque dijo, yo viví de la puta, lo dejé. Claro. Alquilé concha 25 años. Alquilé, no, hecho, no, alquilé coche, concha 25 años. Concha. Ah, concha te escuché. Bueno, más o concha. No concha. iba a estar tan lejos. No tenía el, el, el, el avión cerca. No, no, no, no. Yo, no, no. Acá cada uno entiende lo que te cerró, Emma, te cerró te cerró. Te cerró más. La mobilera, claro. de... la mobilera viene, dije, te va a hacer mal que te pongas así, ¿no? Lo Le, cuida, la mobilera no lo bien? cuida. Sí. sí, igual creo que la perdimos a la mobilera porque Jacobo se puso mal. Y bueno. Le explotó empezó. algo así. Bueno, expliquémosle un poquito a, a Jacobo cómo es esto de. CTD para que, para que se, para que termine de definirse, a ver si vuelve a las putas o no. O bueno. Si el, una licencia. El CTD D en realidad es el final de la medida cautelar que pidió en su momento el Grupo Clarín para eh, poder de alguna manera ganar tiempo y seguir presentando algún tipo de recurso para que, para poder frenar la ley de medios que no se pudo frenar por vía del poder ejecutivo ni legislativo. Eh, bueno, ellos eh, apelan al Poder Judicial para poder frenarla. La media cautelar tiene en todas las medidas cautelares tienen fecha de vencimiento, esta tiene el 7D. A partir de ahí es que tiene que empezar a ponerse en vigencia uno de los cientos de artículos que tiene la Ley de Medios, que es el que afecta a la desinversión. Desinversión en qué sentido, digamos. Más que desinversión podríamos decirle descentralización, porque es no desconcentración. implica desconcentración, ah, ah, claro, de los medios en manos de algunas manos, digamos. Todos los en el caso de las de los proveedores de cable se pueden tener creo que hasta 24 licencias. En el caso de los canales de, de televisión se pueden tener hasta 10. Entonces, eh, medios que tienen 60 señales de cable y 15 programas Claro, tal. los va repartiendo digamos, entre sus testaferros o ponerle que efectivamente venda... Bueno, no importa, se reparten de a 10, de a 24 y el panorama, digamos, de el mapa de la propiedad de los medios masivos de comunicación pasaría, a, en lugar de estar concentrado en 5, a estar concentrado en 50. Digamos, esta, esta movida del... Lo que, lo que empieza a ponerse en vigencia a partir del 7 afecta a 500 de las 5.000 licencias que efectivamente están... Ahí están repartidas en el país, repartidas es una forma de decir, están muy mal repartidas, pero, digamos, todo esto tremendo que a partir del 7D TN puede desaparecer y que los están obligando a eh, no poder competir en el mercado, bueno, no, chamullo, digamos. Eh, Eso solo va a pasar con el Palermo de los Cines. Claro. Eh, eh, eh. A los únicos que nos cansan a, a nosotros, so porque nosotros. los medios alternativos al final no tenemos ni voz ni voto en, en el armado de la ley. Sí, pero este, igual, perdón, sí, sí. Eh, no es... No es que Clarín va a desaparecer y de pronto Mañeto eh, va a estar cartoneando. Le van a, le van a poner no, una cárcel no, o sea, de plástico. Si bien como, no va a no si no suceder eso y también lo, eh, decir lo que va a suceder o no es un poco hacer un, un futurismo medio extraño. Lo que sí es cierto es que en los últimos días los, la denuncia penal que motoriza Clarín contra 6, 7, 8 periodistas Sí, siete, eh, no es ya, ya está haciendo dolor acá, olor acá, acá. No, acá, no es no es casual, No es que tampoco no, no, o sea, claro. eh, el, el grupo no, sí, no tampoco, el, tampoco está haciendo como cuando no nada. Es gratis, no va a ser gratuito. No le da lo mismo. ¿Tampoco? Eh, eh, entre las olas de solidaridad que tenemos que hemos generado a lo largo de este ancho de Palermo, que hemos llegado a otras partes del mundo. Sí tenemos, ¿Ah, sí, tenemos corresponsales en otras ciudades en otras ciudades del mundo. Parece que frente a las embajadas de del Palermo eh, hay manifestaciones ¿Qué también. peligrosos que somos. Sí, hay, tenemos una a ver transmisiones de la embajada de Palermo en Moscú. A ver. Как мы можем расценивать э, действия э, войск НАТО в Ливии? Как нарушение мандата Организации Объединенных Наций Совета Безопасности. Я не преувеличиваю этот без безголовый и бестолковый. Я не преувеличиваю их роль. И Организация Объединенных Наций, она уже в какую-то ширину превратилась. ¿Qué más agregar, no? No, Muy, no. muy... Eh, conciso, muy ¿no? No, enérgico. Sí. Enérgico, conciso, eh, lapidario, por momentos... Lapidario. Por momentos humorísticos, ¿no? No, no, la verdad que... Bueno, son... De corrosivo. yo creo que fue corrosivo. Sí, sí, pero sobre todo... Viste que los rusos son así, irónicos, son corrosivos, son fuertes. Sí, digamos, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Pero sobre todo, claro, o sea, claras las ideas, claros los argumentos, eh, mejor que... Digamos, si alguno tenía dudas sobre... ¿Qué posición tomar respecto al 7D? Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está lo que dijo acá este compañero. Qué loco una posición tan clara, tan lejos, ¿no? ¿Y que a, veces, vos que a veces, Pero porque la son, de... son claros, viste. Es, es el la, rosa la, es claro. Es claro ¿no? Sí. sí, no, aparte de la distancia a veces te permite contemplar el problema. Claro, es Todos todo espléndores, ¿eh? Sí, la perspectiva, mm. tiene toda la perspectiva. Tenemos también, a ver si Manu me confirma, tenemos gente en la embajada de Palermo en París. ¿Es cierto esto que me decís? A ver. Vamos. Cette LCI est à vous, les articles les plus cliqués sur LCI.fr, les histoires les plus étonnantes, le meilleur du net. Regardez votre actualité, votre top 5 du jour. Vous placez en tête la gigantesque fraude à la Société Générale. On vient évidemment d'en parler dans le journal. Ce braquage hier soir sur les Champs-Élysées, le magasin Zara était en train de fermer vers minuit quand deux braqueurs ont menacé deux employés pour repartir. Avec... Ouais. Que también, no sé si se puede agregar, agregar mucho, ¿no? Creo que me llamó la atención... Pero es... siempre los franceses, este, al final, son pero más uno... moderados son más que... A mí lo que me llama la atención es que uno dice, el ruso lo dijo todo. Lo escucha a este y dice, no, claro, faltaba ah, esto. Faltaba esto, claro, sí. sí. Pero la verdad que hay mucho está habiendo mucho laburo. La verdad que se laburó bien en el exterior el tema este. ¿Todo esto es un poco espontáneo? Todo espontáneo, sí, sí. Imagínate, nosotros a París. ¿no? O sea, la colectiva llega a todo el mundo, pero digo... Lo que puede ser la convocatoria específica ahí en Champs élysées Estaba en Champs élysées ¿no? Champs dijo, sí. Y, y dijo, estoy esperando ansiosamente el informe de Fernet, que va a ser Nicolai. Sí. Nicolion Nicolion Nicolion Nicolion Nico Nico el informe de Fernet, dijo, ¿no? el informe de eh, Bueno. Europa, Eurasia. Gracias. Desde Kinshasa, no en, en Asia mismo en el corazón de Seúl, también hay gente concentrándose. En Seúl. En Seúl. Hasta ahí llega eh, la solidaridad de los, de los monos, digamos, ¿no? 예. 친구한테 들어갈 만들이. 예. 예. 육공조원하고 네. 사실 그 정용기 씨. 네. 김현 씨가 저용기 조금 크고. 아. 제가 그분들보다는 조금 작아요. 오. Bueno, evidentemente la cosa cosas derivan otra cosa, ¿eh? sí. me parece, ¿no? Un poco también pasa esto, ¿no? Lo que pasa... Lo pasa la... que pasa es que la manifestación, la manifestación, la de noche, azul. Eh, claro, No, ahí de noche, es que la, la lucha es alegre también. La, no, la alegría es profundamente igual acá, acá en el monitor estamos viendo las imágenes via satélite y es muy llamativo ver no sé, 2.000, 3.000 monos eh, en la plaza central de Seúl haciendo el Gangnam Style, ¿no? Bailando el caballito. Haciendo bailando el, caballito. El, el, el... Uf. Gangnam Style, dijo, a ver, a Sí, pero recién. quise decir el pasito de la de la canción que me pareció un poquito más accesible. El pasito del el ca pasito, sí, el caballito. El pasito, del caballito. genial. Nada, una imagen más simpática que esa. Por... No, y, y fuerte, ¿no? Digamos, el, el paso siguiente puede llegar a ser eh, las armas, ¿no? Yo creo que cuando ya llegas a, a poner a 3.000 personas bailando, De la caballería. Claro, caballería, el siguiente es no, no, no. Bien, para cerrar el tema 7D, eh, un poco entonces lo que puede pasar, todo este miedo que están vendiendo, es eh, un poco exagerado en la medida en que es probable que, también, que se llegue a esta desinversión forzada si no, si no salen con alguna otra medida judicial en el medio. Y que las licencias se las dividan, digamos, en distintos testaferros. Eh. Claro, inclusive ni siquiera tienen que ser... Eh, estafero, digamos, personas nuevas que lo único que presten sea su nombre, puede ser gente del miembro directorio de cual, del, cualquiera de, los, de las empresas del Grupo Clarín que se lo vaya repartiendo es cierto que cada una de las empresas va a necesitar como una estructura particular y, y digamos única y, y no ya este gran armado pero no eh, eh, lo que decíamos al principio Va a haber más no de mucho trabajo. más claro al final al final es creación de empleo eh, es una claro. es una apuesta al, al futuro no lo que decíamos y hablábamos antes es que en realidad esto de descentralizar digamos no tiene necesariamente que ver con la con la dem democratización de nada sino solamente eso digamos descentralizar de lo que está en muchas manos Y que representa, digamos, pocas voces ahora represente más voces lo que no garantiza, que es la postura un poco de la Red Nacional de Medios Alternativos es que una, uno puede hacer eh, abogar por la, por la pluralidad de voces pero la, la, acá lo interesante es hacerlo por la pluralidad pul, pul, pul, uh, pluralidad. pluralidad de discursos porque Clarín, Telefe, Canal 9, etc., pueden dividirse la, todos los espacios de la radiofonía igualmente estar dentro en el marco de la ley. Y el discurso es siempre el mismo, digamos, a favor de la, de la explotación capitalista, algunos de la derecha más retrógrada que existe, otros de una derecha, o bueno, está de un progresismo digamos medio pelo que se hace un par de preguntas, pero el discurso es constantemente el del statu quo, digamos. Y por el otro lado estamos todos los demás eh, en, en la red de medios y todos los, los medios alternativos que lo que queremos es tener una voz eh, y que nuestro discurso tenga espacio en eso. Y la verdad es que ahí hay una diferencia sustancial. Claro, pues habría que poder poner las 20 lucas, no claro, sé una licencia. Claro, igualmente está ese el famoso treinta y tres por No, no, eso es para no. claro, eso es para anotarte al concurso, claro. digamos. Salado el concurso. ¿Y el sí, y otras, y otras restricciones también técnicas, este y más de logística de, de cada medio que obviamente en, Todos los medios que son alternativos Sí, estructuralmente es muy difícil el acceso a va a ser muy difícil el acceso uh -huh. no y aparte hay que tener en cuenta que también en estos dos años el gobierno no hizo ¿qué decir? no tuvo la voluntad política de avanzar en ese sentido eh, se hizo ese llamado el eh, primer llamado para ese 33% que al final se dio de baja porque bueno fracasó el llamado al concurso ese porque obviamente estaban todos estos inconvenientes que no No, no se, no se pudo avanzar. Eh, está, está, la, está la disputa con Clarín, etcétera, eh, que es lo que quizás pone por delante el gobierno y sin avanzar en el otro sentido que es, supuestamente es parte del espíritu eh, de la ley. Bueno, eh, entonces... Oye, no te pinchas, No, no, no te me pinchas. quedo ahí pensando, pensando, dudando. Nada, no, te hicieron creer que el 7 pasaba algo y al final no pasa una No, misma. a lo mejor pasa. Quizás volvemos que... el año que viene. No, pues, qué ¿no crees? sí la verdad es pero todas las muestras ja, de solidaridad ah, ah, que estamos teniendo otra gente viene a puerta ya, ya no te pongas es así brudo que... qué sé yo digo porque está, nada y bueno capaz que desaparece el mundo y ¿qué, ¿Eh? ¿qué onda? ¿qué, ¿Qué o, onda? haciendo haciendo te uso te de te de, te pasado de la fe ¿qué onda? ¿Mm? no sé me pongo a pensar me pongo a pensar y dudo si está bien o si está mal Así que no paso, sé. Todo, todo paso, tiene paso tiene que el Fernández. Voy a, preguntarle, voy a ah. preguntarle a Fito y a, voy a necesito a alguien del extremo sur y del extremo norte de, la, sí, de, sí. de nuestra América para que me responda si está bien o si está mal. Sí, sí. sí una cosa, si, si este, si, te, si Speedy me habilita las entradas para Julieta Venega... este, ay, vamos ah, a ver. a pero Juli... Es, pero es, me, es cerrado, Es para clientes de speedy y te lo sorteas. No, lo estás diciendo fuerte para que te escuchen los de speedy. Pero yo tengo no, speedy No, no, te digo, no tengo. Bueno, tenés que anotarte. Bueno, no importa. Sí, después te también. cuento. Después contame cómo es. Después eh. te cuento. Eh, quizás le perdonamos lo de Telefónica y Telefe. Y no, de... Shush, no, no hay no sé. ningún vínculo ahí. Bueno, pide, no sé. guiño a guiño. Yo le estoy, quizás se lo perdonamos. Claro. Pero bueno, no mientras tanto, también pero... lo, lo vamos a echarle al Momo Venegas para lo que es el familiar, ¿no? Quiero que sea primo. El primo, el primo, bueno. No sé, está bien o está mal. Julita, venías.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 RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos RNMA, Repetimos. Repetimos. Repetimos, ninguna mujer asesinada RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos Baldosas Flojas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 El sonido suave, delicado del hielo, nadando en un líquido oscuro, espumoso, A ver. Bueno. dulce, amargo, amargo dulce. ¿Se escucha? Sí. Señoras y señores, puede ser que la desinversión forzada, la ley de medios, acaso el fin del mundo, divida posiciones, genere pasiones encontradas, rivales, Eh, desacuerdos insolayables. pero hay algo hay algo en lo que en Palermo y en creo que en todos lugares del mundo quizás vamos a analizar este tema no hay dudas hay un solo Fernet pero para eso vamos a dejar hablar al experto del Palermo de los simios en esta bebida Pero mientras tanto, ¿hay alguna algún saludo, algo, algún comentario, alguna adhesión? El Facebook se ha muerto. Murió el Facebook. Bien, pero está. teníamos algunos comentarios. Eh, Sol Sillonka estaba intentando escuchar y no podía porque no salía de transmisión, pero pudo escuchar al final. Eh, Valeria García Zanabria decía que ella tampoco podía escuchar, pero por suerte puede, porque las dos nos avisaron. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Eh, nos publicaron una foto bastante preocupante... De unos eh, chicos pro Con una remera con la cara De Macri hecha Che Guevara sí, Diciendo dije. Macri es revolución Tengo ganas de morirme Bueno, esto, ¿qué pasa eso? Esto es lo no, que genera yo, amigos, la dictadura Con sus medidas Marxistas <risa> Que después cualquier cosa sea lo mismo Sí, bueno, y después eh, Hubo una polémica con el Fernet Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. parece sí. que hay un Fernet con la de esos que ya vienen preparados. Sí, sí. Fernando, Fernando. Fernandito, Fernando, Fernando, Fernando, Fernando. Fernando, claro. Había uno que era Fernando VII. Claro, era Fernando, después no sé qué problemas tuvo legales y pasó a Fernandito VII. Mirá, después quedó uno que era Fernando también. Fernandito. Fernandito, como el 7E, Fernandito. Exacto. Bueno, y el fernetólogo del grupo había publicado una foto de, del fernécola Chabona. Chabona. Pegamas. El eslogan. El eslogan. Chabona exacto. es muy bueno. Bueno y hay una larga discusión en el en el Facebook que bueno eh, intervinieron no sé Juan Pablo Taglaficos, Sebastián Dantí, Dan Lara Bernstein, muchos Alejandro Vitrán Ojo que acá dicen que con mucho hielo zafaría, eh, pero que tiene un poquito de gusto a edulcorante Pero con mucho hielo las papilas gustativas para mí claro. no sentir nada, digamos, para anestesiar. Bueno puede ser. No, son... y, el, y aparte el comentario era, igual el envase no dice el más rico, sino que dice pega más. Claro. claro. Bueno. Como de dónde pone el, el, el acento del productor. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Nico, más preámbulos no puede haber, queremos que te explayes. Arrancamos. Fernando, el, el, el chabona, con... el chabona que es el, el Fernet más barato que se puede conseguir. Cinco sí. pesos a la botella de litro. Uy. No lo conseguí en mi barrio, quería traerlo. Cinco pesos botella. cinco pesos el litro. Ah, madre. <ríe> Más madera, está más barato que el agua, me parece. Sí. ya viene listo. Viene viene con un turno para el pirovano. <risa> viene con un turnito ahí. De... Claro. Atrás, claro. ¿viste? En caso en caso de que haya más... Tienes la etiqueta y te toca. Sí. después de un turno o oh, seguir participando, la que das. <risa> ya no. Eso es el más barato y, y uno de los más caro, el branca, que sale, no sé, con el 50 pesos el litro, depende del chino, 45, 50. Mm, 55... Sí, sí, no, un poquito más, veo. 56 lo pagas. Bueno, por eso depend, depende del chino. No el de litro. No. El, de, el de 750. El o sea que el, el el el Chabona estaría en un 10% ya preparado inclusive o sea que claro. menos todavía claro, que increíble. Fernando quise traer para, para encontrarlo no pude así que traje solamente el que me regaló Santi sí, Le agradecemos que... a Santi que nos haya regalado claro. un branca y no un Chabona Estamos un, un, un abrazo un... Sant un... Un... Santi Estamos Santi en... estuvo estuvo en comunicación con el con el Palermo ¿eh? Nos preguntó si no había, si no hubo movilizaciones en las Islas Marshall. Puede ser Estaba... que haya habido. Eh. Estamos tratando de que llegue el móvil ahí. Capaz claro. que, que llegue cuando termine el programa, pero. Puede que llegue. Bueno, el Fernet, ¿qué decir en, en esta economía para Parasinos? Primero, lo que me más me intrigó es como, es, como el secreto de la Coca-Cola, Vispe Branca, porque Branca sabe diferente a los otros. Sí, es verdad. O sea, bueno, ¿qué, ¿qué tiene adentro el Fernet? Me encontré que tiene Ajenjo, por ejemplo codeína ese tú son, viste para para las muelas para desinfectar sí, claro, con razón azafrán cardamomo manzanilla cardamomo venegas. claro menta salvia remolacha uh, después remolacha. tiene mirra. mirra mirra una de las ofrendas de... es una de las ofrendas de hecho la ofrenda más chota que le llevan al niño Jesús los reyes magos uno cae con oro otro con incienso y otro con mirra, mirra. que no ¿Qué, sí, qué es una mirra. hierba mirra. Creo que es el negro es una hierba que suena mucho sí, para bueno. <risa> Bueno, jale, libro, algo así. más querés decir? Claro, negro va a pues que Eso se es lo el... no que le da el color negro al Fernández, claro, claro, claro. Seguro que se quiso abusar del pibe, decía ahora. Dale. Y Exacto. tiene otra cabeza, boludo. Sí, tiene una cabeza. A ¿La qué? ¿no? Un nene de dos años, amigo. Un bebé de las piernas, tío. <risa> bueno. bueno, bueno. Mirra. Mi eh? Mirra que se usa Se usa mucho para la del perfume y para embalsamar Con los procesos de embalsamación de muertos, se Mirra. Uh, no y bueno, te digo que después del noveno Fernet a las eso, seis de la mañana un hay, premio, hay un toque de, de momia, amado, eh. Sí, sí, sí, sobre todo si combinás el Fernet con otra. Si y también el fernet me... con coca con te con queda, queda más <risas> duro que rulo de estatua. Y Ruibardo. Ruibarbo. Ruibarbo, Rui que es un habitualmente un laxante o un y desparasitario. Y todo Eso también dice es que tiene. Pero hay mucho mito por ahí, viste, vos lo dicen que tiene eso, otros que no. La, la fórmula del Fernet está es secreta, desconocida. Está en una, un, un cofre en milano. En un cofre en vicino de la quiesa de San Miguel, Milano. Eh. Bueno, ya, para. Para empezar, pesales, eh. Bueno, empezar, ya, empezar. 10, 10, 10 metros 10, bajo 10, tierra. 10, <ríe> 10 metros bajo tierra. Bueno, y, y el, Igual el Fernet, digamos, el origen de la palabra, también hay mucho mito en, alrededor de eso. Muchos. Hay como dos leyendas que son las más fuertes. Una es que dice que viene de un químico suizo o austríaco. A lo mejor, viste, en esa época. Austria tenía mucho de todo. Entonces, que dicen que fue el que inventó la, la fórmula de Fernet. Branca sí fue la, la primera empresa que lo que lo sacó como los producción. Los hermanos. Los hermanos Branca, fratelli Branca. fratelli Branca. Y Fratelli Branca. Y Fratelli Branca. Y otro dicen que en realidad es una derivación de, del dialecto milanés. Fer es fierro y net es limpio. Y se dice cuando se hacían los primeros Ferné. Se usaba una, como un hierro para, para revolver, revolver esa leña. ¿Cuántos años? 1850 por ahí. Para entreverar, como dirían los Empiezan a ser como un, una especie de amaro. Dentro de, la, de los aperitivos italianos están los amaros, los que serían el bitter, el, el campar, digamos una de cosas, los insanos y después lo, los dol, los dulces, que serían, no sé, más, la moscas o cosas así. Y cuando se empezó a usar, en esa época, en 1850, se usaba sobre todo para usos medicinales. Uh -huh. Era bueno para... Laxante, imagino. No, para los cólicos de bebé. ¿Mirá? A los cólicos de bebé parece que le daban... <risa> le daban un poquito de carne, saqué, no te protestaba mal, nene. Dormía como loco. <risa> sí. Es posible que te saliera un acento con acento si claro. cordobés después. ¿tú? Para las cosas, para los problemas <risa> gastrointestinales. Mira. Y también para el cólera. Se sucedió una epidemia que, que hubo de cólera en fin de 1800 en Italia. Se le daba fernet a los muertos para por lo menos que murieran contentos claro. Claro, yo sí no pero eso me no siento bien no. bueno de 1850 hasta ahora ha pasado mucho mucho rato y, y es en, en Argentina en uno de los lugares donde más el Fernet más, más apegado eh, más en Argentina era más ser que en, en un momento Eh, escuché que tenía Que en Argentina Tenía una mayor facturación Que en Italia incluso Sí De hecho Fernando Tiene dos fábricas Una que está en, en Milán Y otra que está en Campana Acá en Buenos Aires. Yo pensé que estaba en Córdoba Pero no está en Campana Así que está cerca de un peaje pasas por el peaje Mirás a la derecha Y, y ahí, está la fábrica de carne Así que sí La ¿Sí? primera fábrica que hay que tomar Para la revolución, del sí. es Fernet, está claro. Ahí sale que van a hacer los, los egresados de ese bachillerato. Es claro. ¿Qué dirá la comisión interna de la fábrica? Fernet para los trabajadores. Bueno, hay que hacer laburo político ahí. ¿no? Eh. El, el Fernet vino asociado de los, de los, inmigrantes, eh, de los inmigrantes italianos. Eh, la, la forma que se tomó durante mucho tiempo en, en Argentina fue como aperitivo. Fernet con soda puro, ah. No, no fernet con soda. Puro a veces, las menos, si no con soda o sin sano y soda. Y hielo. Después, claro. algunos países donde se toma, aparte de Argentina, la República Checa, es muy parece muy, muy común un trago que se llama Barbosque Pivo, que significa cerveza bávara, que es mezclar ferné con hielo y tónica. Bueno, es una bro. cerveza bávara, bávara? chicos. En San Francisco con tónica es riquísimo. San, eso bueno, en, en es República Checa es la cerveza funcionar. bávara. Bueno, yo les les hice probar el fernet lo... El, el año, fernero ha pasado no, sin, éxito, sí, sin, éxito, sin, éxito. sin éxito. No, a mí me gusta. Ah, no, esa, no. Son cosas postmodernas que no tiene mucho. mucho. Yo te banco. <ríe> el conservador. Sí. <ríe> sí. Con Después, Coca, no en pensé. San Francisco en los últimos cinco o, o cuatro bueno. años dice que pegó mucho a Francisco Estados Unidos. ¿no en Estados Unidos? Claro. Que verdad. de hecho por eso en la película de Batman eh, digamos, Bien, vale. Pío Farnet, no, eh. no en San Francisco digamos, pero Pide de en, en Florencia, creo. Alfred, Alfred, Alfred. branca, Fernet. Fernet blanca, no vio en fregado. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y, y ahí es, creo blanca. que es el único chivo de la película. Claro, blanca le, le bancó el, al menos el batimóvil. Claro. Sí, no. Claro, <risa> se lo pintaron con Fernet y por eso es negro. Que en San Francisco se toma mucho, se toma un, un shot de Fernet y después un shot de Ginger Ale. tomas un parecito, un Ginger ah, sí. ¿de después y después ya sí. Después está En Dinamarca también que se toma mucho, son unos países que también ah, muchos mira, se toman. Ferné, no encontré cómo lo toman en Dinamarca, la verdad. que se lo toman ra, puro. Con... En Dinamarca lo toman. Dinamarca. Dinamarca. Y después en Argentina, que es el lugar donde digamos donde más Ferné se consume por, por, por habitante por año. En el mundo. En el mundo y que eh, ha salido de de coro a partir de los setenta, los 80, se empezó mucho a, a mezclar el Ferné con la coca sí. y después bueno, eso ya llegó a. a tener, el vamos. origen de la mezcla. Hay cortó con las leyendas urbanas. Sabes que en, ¿Quién fue el, el qué? Habitualmente. Mezcló? Pero en, en varios lados, muchas veces para suavizar o para matar se usa mucho el, el vino con coca, el rifle. El trago claro. en Coro hasta el rifle, que es el vino con coca. <risa> no, no, nada, un rifle. Y el champán cordobés lo tenés. El vino, el vino no muy. de un, no muy buena calidad. No muy pretencioso. Vos lo mezclas con coca y. Lo no, pasas. Claro. Lo pasas. Sobre todo para, para hacer vasos. Más grandes, comunitarios, y que rinda más la bebida. Mucho, se, eh, digamos, se usa mucho la bebida comunitaria, ¿no? Como una especie de bebida totémica, ¿no? Como Exacto. De, en una, en una... O sea, es que había un, una, una nota que leí para esta investigación, había un antropólogo cordobés que había hecho un estudio sobre el Fernet, y que decía que... <risa> <risa> en serio. Que, me ríe. que el mito de cortar la botella es algo que esencialmente eso, digamos, como una forma de, de comunidad, digamos, claro. porque no necesariamente uno... Podés traer un vaso grandote y hacer claro. lo mismo, pero... Ese ritual de cortar la botella tiene implicado un montón de cosas. Doblar la puntita, Dobla quemarse nada, si no... Sí, pero es muy feo. Estás en una fiesta. Queda medio fernet. Sí. Medio fernet, alcanza por un... La, la, la cortina Aquí. porque necesito, necesito que esta situación ah. que me plantea Huyo, concentrarnos. Fiesta, ponerle Situación son, fiesta. Situación, fiesta. Fiesta chiquita, una casa, 40 personas. <risa> 40 personas en el baño, sí. <risa> en un ambiente. En un ambiente. Grande el ambiente igual queda un poquito más de medio fernet sí che un grupito minúsculo eh cinco sí agarran el fernet cortan la botella que ahora vienen tres litros de coca sí. y te clavan todo el fernet sí, sí, y sí. te dibujan No, es comunitario. Parece que está... Comunitario no. Comunitario, comunitario está llevando, que, Claro, nosotros nos quedamos sin fernas y somos 40. Comunitaria esta. Bueno, pasa, voy. eso sucede en las fiestas que, que, que, que invita a Manuchan y su gente. Te, te pasó eso, pasó. entonces por eso estás. Sí, sí, sí. A mí me parece perfecto. Hace poco también vi Florero. No, es la falsa comunitaria. Florero, florero sale, nosotros, mira un día en una fiesta... Ah, el Florero es esa que tenemos. ¿Mm? De lata de papa Pringles, salió ahí. Conservaba... Se lavó un poco antes, no mucho, pero <risa> no mucho. conservaba el, el... Los lamparones de aceite. Sí, Acá sí, sí. Gustavo Benítez dice que um, el mejor ferné es el que viene con... el que se hace con coca de botella de vidrio. Sí. Yo creo es? que fundamentalmente sí. la, porque la, esa es la mejor coca. es la mejor coca. Sí, lo haré. Está claro. Sí, es cierto. Saludo a Tavo que estuvimos ayer comiendo un gran asado en su casa. Muy bien. Eh, pues ahora, hay, sí, hay otra sal. cuestión como que también hay otro hay otra variante, ¿no? Que es el que utiliza la parte de la del pico de la botella la copa la copa que no puede los más finos. que no puede tocar nunca el piso nunca claro. puede, nunca si puede descansar Mano en mano nunca puede descansar y es un es un símbolo de fineza digamos hay otra hay otra y hay otra <risa> que un día se, se se empezó a hacer y no era no fue muy no tuvo éxito no por la razón claro que es hacer una ventanita a la coca, hacer una ventana de un lado por ahí introducirse el hielo Y tenés que tomar del otro lado. No. El problema era que cuando, cuando tomabas de este lado de la ventadita, caía gran cantidad de fernés sobre la, las, las remeras. Esa es la eso lo, lo que di mucha suele... concentración. Lo, no lo podía es hacer en cualquier momento. Es, muy, es eh. muy difícil, porque aparte a mí me suele pasar mucho que tome del recipiente que tome, el ferné siempre me va a manchar la remera. Sí. Bueno. Siempre. Es manchador. Es manchador. es manchador pero igual ya lo dijo, ¿quién fue que lo dijo el Fernet No Mancha de Cora? De cora. el Alfredo Casero. Casero. No sé si lo dijo, hay en Guayaguaychú venden remeras blancas sí, dice que eso. dicen eso. No, había una publicidad que dice No Mancha de, de, de Cora. Chacha, chacha, Branca. Bueno. bueno, hablemos de números. El tú número. Tú, Acá ¿tú? en Argentina lo, lo especial es que se vendió tanto el Fernet que es el lugar donde más Fernet se produce. Digamos, Mirá. en Italia está el Fernet de Branca y el Fernet el de, se de Martini. mira Claro. ¿Fernet Martini se llama? Sí. Martini, que en Argentina el que se consigue es importado de, de allá, ahora se empezó a producir acá. Que pero es de Turín, y, es, es como la, la pelea. El Branca es de Milán, Martini es de, de, de Torino. Y, y, pero es negro también. Es negro, es, es bastante rico. Es como Juventus Milán. No, es, es como Juventus Milán. Es, es el más pasable para mí después de Branca. Sí. Sí. En Argentina, la Fratelli Branca, la empresa acá, produce Branca y después produce tres carnes más de baja calidad, Mastro Lorenzo, Vitone y Veneto. Ah, menos lo sabía. Vitone es de, de, de Branca. Sí, es la, segunda, es la tercera marca de ah, Branca, pero Ah, de... pero... pero hacen hace como si fuera la decimovena. Sí, ahí vamos a tener que pelear para la desinversión claro. claro, yo lo sabía porque a Daniela le Entreguen vendieron el bitone. A Daniela que no compra mucho, Fernández. Le, le vendieron un bitone y le, y le dijeron que un Branca no había. Pero yo uno de estos, que es la segunda marca de Branca, le dijeron. Sí, Miriam fue, Miriam no, me hizo o sea, <risa> lo no. Miriam me hizo lo mismo a mí, pero no que no no, era No, nos engañó No, es el mismo sabor. ¿eh? Como no. tiene. Más es o menos igual. <risa> ¿Cuál claro. es sí. peor, bitone o capri? Para, mí mí, no eso. para no igual hay peores, eh. Para mí el peor es Otone. Claro. Otone es eh, una goma agarrada en una, una rueda de camión, la licuaron, derretida. ¿La de... no, no, no, no. Yo tengo una pregunta, azul. igual. El, el Branca es exactamente igual el de, que se hace acá en Argentina con el... Sí. que se hace en Italia. Es exactamente igual. Sí, tiene el mismo sabor. Yo lo tomo de Italia y tiene sabor. No, no, porque viste que eso yo... ¿Por qué no? ¿Viste? Te mira, es un Se perfectamente, decoró, perfectamente decoró tu guayadera. No, bueno, me voy a ver sí, en, en Córdoba hay una fábrica que se llama Porta, pantalón. Porta Hermanos, que son dos chicos de Córdoba que empezaron a hacer en 1882. Que y también ah, Zafo, por ahí, por Zafo la Zafo Zafo bastante Zafo. y tuvo una gran campaña publicitaria, digamos, sí. muchas cosas. Con public en publicidad, publicidad. bizarra de 1882, están buenísimas. Y lo último que hicieron fue hacer un asado la, bajo el agua en Tigre. <risa> en un, hicieron una pecera bajo el agua en Tigre y ahí hicieron un asado y internet En, no. en Córdoba hay una casa que vos... Te comprabas y te podías jugar a la Play y te daban Fernegat, te daban, te daban tour, ¿no? bueno, mucha publicidad es que para que llegar a, bueno, es que a posicionarse es como segunda marca a nivel nacional, digamos. Si me permiten una digresión, y en este sentido voy a hacer una especie de reivindicación del Fernet Chabona, siendo que es indiscutido que el más rico es Branca, lo único que te queda para vender otro Fernet es, grande, es a, apelar a otras virtudes, por ejemplo, a, a la publicidad que te hace un poquito más snob, termina siendo más snob tomar 1882, o acaso porque pega más? Claro. ¿Por qué vas a elegir el chauna? Porque pega más. Porque más pega rico más. de blanca no, pero pega más. No, pero la combinación, de, entre las combinaciones precio-sabor... Hay otras 82, cosas. bastante 1882 está bastante, está bastante uh, bien. A mí, Sin sano, no zafa bastante. A mí me pasó algo muy raro con el 1882. Hice algo que después Nico me ha dicho que no se hace, que es poner un 1880 Poner un fermento en el freezer para que se mantenga frío. No se hace. No, no se hace. El 1882, cuando lo pones en el freezer... Se desnaturaliza. Algo raro pasa y se espesa y se convierte en una especie de caramelo. Como que congela. Bien, un poco. Vos. ¿No? Habla de la fórmula que Sí, Fernet sí, siempre afuera. Claro. Acá, lo puse en la heladera ahora para que mantenga frío no haya mucho hielo. Pero siempre afuera. Siempre afuera. Muy bien. Cepas Argentinas hace Sinzano y Lucera. Fernando Ricardo hace Ramazotti Capri. Licores Argentinos hace Fernet Pini y Fernet Imperio. No, no. El Sáenz Briones hace Fernet Abuelo. Uh, uh, Miguel sí. Bizarri hace Fernet Viterbo. Uh. Simba hace el Fernet Casalis. Peters hace el Fernet Otone y. Cerva sur hace el Fernet Bari. Después están los preparados como Chabona o F. Nanito claro. VII. ¿Qué hacen ya Fernet preparados que, que no, no serían Fernet puros, digamos? Claro. Pero... Ni Coca-Cola verdadera tampoco. Ni Coca-Cola verdadera, eso seguro. Claro. Eso lo hacen asesinos seriales. Claro, directamente. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó, digamos, el Fernet en, en, en Argentina? En el 2007 se tomaban 20 millones de litros y en el 2011, en la primera mitad del año, se tomaron 20 millones de litros. 20 millones. millones de litros, más o menos cuántos sí. litros por día sería el cálculo. Mira, el consumo per cápita en litros por año en Argentina es un litro por año estimado. Un litro, pero solo nah. en no, Argentina. Un litro, no un litro de Ferné solo. No, más la coca, un litro de solo por año no, per no cápita. Le creo, no, no le creo. Bueno, hay mucha gente que no toma fernet. Hay mucha gente no. que no toma. Farnés. En Córdoba este, este promedio es 30 litros por año. Claro, ahí uh, se mucho más. Claro. 30. Pero ahí ya ahí se con coca, digamos, ¿no? Claro. Pero igual. Eh, en la relación en Córdoba es muy habitual pedir en, en el bar el 90-210 que no es Bebeligil sino 90 de Fernet dos hielos y 10 de coca <risa> Uno hace, si te pides un 90-210 en Córdoba es un poco fuerte petrolero sí, ¿eh? sí sí, el famoso petrolero es un poco fuerte pero sale mucho un poco 90-210 eh, gasolina me tiraron en Córdoba o gasolina claro llega cada un tipo en.. estábamos tomando Fernet dice eh... ¿qué es eso? gasolina claro <risa> De hecho, mira, en, en Argentina eh, se producen 40 millones de litros al año. Es el doble que en el 2007. Y de eso el 30% del total nacional se toma en Córdoba. Que tiene eh, Córdoba tiene alrededor del 10% de la, de la población, un poco menos. Y toma el 30% de... de, de quiere, queremos que equivale, este, este dato es buenísimo. Hay una consultora en Córdoba llamada Delfos que hace así, eh, estadísticas bizarras. Como el oráculo. Claro. Y dice que en Córdoba se toman el, el equivalente a 7 y siete piletas y media olímpicas al año. O sea, si vos llevas siete piletas y olímpicas y media al año, eso es lo que tomas en Córdoba Capital. En un año. En un año. No, no puede ser. Genial. Está muy mal, lo no veces. <risa> bueno, o sea, Pero quiero mi... saber ¿cuál, cuál es la. Antes. de. No, que, quiero saber. Me imagino que todos los que están escuchando a mí quieren saber, Nicolás, Lain, cómo se hace el, el, el, el verdadero. El ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje sea? ¿Cuál es la, la magia? Mira. Ver, el 90 lo hecho un fernet por un Cordobés anoten, un anoten un cordeta, tome claro. el, y papel, anoten el, el 90 dos diez a mí me parece muy muy fuerte sí, digamos excesivamente fuerte el pedo digamos uno y ya te vas Te vas para mí para mí primero hay que poner el hielo una vez que hemos sentido bastante abundante hielo hielo vamos. hasta el que cubra la totalidad del esto que debe tener un, un litro sí. le pones ocho hielos sí, pero pero, hielo. pero para los que nos están escuchando entiendan el vaso, un litro, medio litro. ¿El lío tiene que cubrir la no, no, vaso o no? no. no? A la mitad? Ah, sí, un poco menos, diría. ¿El hielo claro, va a cubrir la totalidad no, eso, eso no, eso y... Finn, Claro. así. Sí, claro. Sí, eso es sí, para claro. poner menos, menos no, cantidad. No, no, sí. Debería ser un tercio el vaso, ponerle de hielo con los espacios que quedan adentro. Un tercio ¿no? de hielo, claro. Con los espacios. Estás claro. anotando, ¿no? Después pones Ferné claro, hasta no, no. la mitad más o menos, o sea que con el hielo narías un poco menos, y después rellenás con coca. Cuando se hace la espuma, ahí, viborita bajás okay. un poco de... Tiras un poco de ferné para que baje la espuma y completás un poquito con okay. coca. La viborita arriba. es ese chorrito de Ferné que la se tira hacia El exagueando. que baja la espuma, es es muy claro. se tira hacia eh. sobre la espuma para que la espuma baje, se, aplaque, se aplaque y después coca. Y ahí es necesario a disfrutar. Siempre coca. ¿Siempre coca? Siempre. ¿Siempre coca? Siempre. Coca común, por Dios. Coca, sí. Coca Light no, Pepsi no. Hay bares en Córdoba. Mi tía tiene un bar. Ella tiene contacto con Pepsi, pero le dejan servir eh, coca. Ah, Arr, mira. Mientras no vaya la coca <risa> a la mesa, porque si no pierde gente. Que a ver, es, ah, eso lo entiende un cordobés, nada más. Eso un no entiende un, un cordobés. Un proveedor cordobés. Dicen, bueno, mientras no me lleves la botella de coca a la mesa, vos podés con coca con coca. Está la cultura de Córdoba. O sea, ya una parte del folclore cordobés. ¿Y vos recomendás? como segunda marca de Martini. En caso de no haber, de no encontrar en, en algondado. Sí, Martini, Chinzano zafa bastante. Igual. Recomiendo tomar otra sí, claro. ah, cosa. No ah, sí, ah, no no no. Si no, con Fernet, no Con parte un campar y con No seas testarudo, si no pudo ah, ser, no quiso ser. No no no ser. Un sinzano ¿no? sí, claro. con pomelo. Es, es muy gracioso. Dos datos más en Córdoba. Cuando más se vende Fernet, cuando explota el consumo de Fernet, es eh, siempre llegado las fiestas fiesta, el verano y también cuando es la época del rally. mira Cuando es la época del rally ahí se vende Fernet como locos el, el rally le dice el cordobés, no rally. El rally. El rally, <risas> el rally. el rally. Y claro, sí. Es el Remis, no el Remis Tiene un problema con los, con los asientos Bueno, ahí, de hecho los supermercados sacan su, Sus packs ya preparados, dos botellas de coca De litro y medio con Farnet que te viene vuelta Más barato, digamos, es cuando más, más se vende En Argentina Y si se puede también eh, Lo que está bueno es de, de 1862 Que saca una botella de 3 tres litros 3 ¿Tres litros 3 es ¿Tres litros, tres ¿no? litros Una Ay, botella mira, de 3 no litros lo de, de Farnet Yo tampoco Pero solo en Córdoba 1882 se marca de Córdoba. No, no, cuando estuve en Córdoba no, no, lo, lo busqué y no lo encontré. Bien. Quería traer eso y quería traer el chabona que tampoco lo encontré. Pero ¿por qué en Córdoba y no en Rosario? ¿Qué... Porque 1882 se produce en Córdoba. No, no, pero ¿por qué pregunta, pega tanto? Se pregunta antropología, ¿por, ¿por, qué pega tanto en, ¿Por qué pegó? ¿Por qué...? No, pero mirá, es, es en Córdoba. Córdoba. Y, y de Córdoba, muchos estudiantes, en Córdoba hay muchos estudiantes del norte argentino y lo llevan para ahí. De hecho, en Córdoba es el 30% del total nacional y en, en el noreste Jujuy Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago, que son provincias... Que tiene bastante poca población En comparación al resto del país Se consume el otro 20% de Fernet Mirá vos. Ah, mira. O sea que en Córdoba y el noreste argentino Es la mitad del Fernet del, del país, país Se consume ahí Mirá vos. ¿Y el resto? Buenos Después, Aires, Buenos Aires tiene, Tenía el dato de Buenos Aires eh, eh. ¿Es menos que Córdoba? Sí Mirá. Eh, ¿Es menos sí, que Córdoba? O, o es algo, creo que es el 20 y pico por ciento Pero con una población eh, mucho sí, tres, sí, veces, mucho tres veces y media, cuatro veces mayor Que... Bueno, bueno eh, impresionante. La verdad, felicitaciones. Era hora ya ¡Alto aunque, informe, aunque ¿eh? que desaparezca de la faz de la tierra el Palermo eh, hacer una economía del Fernet. ¿Qué vamos a escuchar? Contanos. Una ¿Kai? recomendación antes, cualquiera que le guste el Fernet si va a Milán como musulmán tiene que ir a la iglesia <risa> <a> San Michele <risa> y le da una vuelta a la fábrica. Da una a la <risa> como, como si fuera la Meca. No, y en Córdoba toman Fernet mirando a Milano. <risa> mirando a Milán, siempre. Siempre mirando que... a Milán. <risa> <risa> como los musulmanes mirar ahí. Vamos a escuchar un, una una gran letra de, de los Caligaris es una letra muy esmerada sí. una banda de corda que se llama Asado y Fernet escuchenla porque es, es muy es como al principio que se llama que, que tiene mucha de, de, de, de, poticidad, de Sí, esta cosa medio de, del aforismo de encontrar la vuelta ¿no? esa metáfora, Asado y Fernet de los, asado caligaris. Y fernet, los caligaris ven y, y preparen el fuego aquel oso acá velan muchachos acá velan no apurecen deja de hacerte el pianista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 No chuch, una rama. hagamos un, un asador, comemos feliz, hagamos un comemos sacamos al costísimo llegar, no se la mesa, una pizza, hacemos un Tomemos ferné, hagamos un asado Tomemos ferné, también quiero hagamos un asado Tomemos ferné, Presenté. hagamos un asado Tomemos ferné, no va a haber problema Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra Con un matafuego, que no se haga el vivo Y ponga Mariano, a mí no me importa Nada que sea vegetariano hagamos un asado del fuego, que flor de calor che fuerte el aplauso para el asado no me hagamos hallado no me me espero radio la colectiva fm 102.5 construcción participativa comunicación alternativa político y político Entreístas y, y comentarios, comentarios políticos Los jueves, jueves a las 10 de la noche Los jueves a las 10 de la noche Político, diatribeca y logos políticos La paz sin voz no es paz, es miedo Algo quedó sin decir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 Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico, ocupado y libre, provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio ...para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios... ...alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios... ...no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión. Democratización. Multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Piedra Libre. Piedra libre. El programa de la colectiva... ...donde descubrimos detrás de las noticias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 imprescindible la presencia estelar de nuestro artista. Bueno, esto no es, no es para todos. No es Lemur para todos. Es Lemur para el Palermo. Exactamente. Hola, Lemur. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan queridos oyentes del Palermo de los simios? Muy contento de estar aquí con ustedes. y Está, Estabas abajo mezclado con la manifestación. ¿Qué, qué, qué viste abajo? Uh, vi mucha gente. Vi mucha gente caceroleando con la banana en la mano. Bueno, y tuve oportunidad yo también de tocar un par de cacerolas. Con banana. con banana. Con banana, sin banana también, con la patita, hay un poquito. ¿Y esta semana que estuviste guardado, te, te inspiraste, compusiste? Yeah, estuve preparando, estuve retirado espiritualmente en mi árbol, preparando la, lo que será el festival de la manada cultural en movimiento en Parque Centenario, el 8, al 8 de Y sí, preocupado por todo este tema del 7D, del 1D, del 3D bueno Fui. trascendió fue etapa de, de los diarios más importantes que sabatella te hizo un juicio penal uh, bueno sí con sabatella fuimos amigos un tiempo ambos estuvimos en la FEDE en, eh, la, FEDEM. en la FEDEM sí ya yeah, yeah. yo, yo estuve del lado de afuera del lado de adentro Pero en esa época hicimos una canción juntos. Eran épocas de militancia, eran los 70 Ah, pero es los dos. Porque él dice que es, la autoría es de él, que vos está estás robando. Eh, él hizo la letra, yo hice la música. Y bueno... Eh, un Lennon había? McCartney, pero... Eh, sí, oh, no Sabatela Lemur. Ah, oh, un no, Sabatela Lemur, sí, puede ser, puede ser. Puede ser que sea por ahí la cosa. No y estoy no, muy seguro. ¿Lo tocas por primera vez? Lo tocó por primera vez, a propósito del 1D o del 7D. Pero bueno. él, él tocaba... ¿qué, ¿Qué instrumento tocaba él? Él... Tocaba la flauta dulce, tocaba la flauta dulce. Bueno, yo he traído aquí para para en reemplazo de la flauta dulce a mi amigo Miko Star, un miembro de los Titi's, hola, que, hola. que va a tocar, que, que va a tocar la armónica, que va a tocarse con la armónica. va a tocar la armónica? Me toco, me toco. Así que con ustedes eh, un tema que se llama a desinvertir. Es un tema una milonga. Milonga. venga yo pregunto a los oyentes si no se han puesto a pensar si esta radio es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tele, que todos los días ven, que si la pauta es nuestra, es nuestro lo que nos dé. De. A desinvertir, a desinvertir, la televisión va a ser para ti, Pavila Manzano y para Sipolsky. molesto con mi canto alguno que ande por ahí le aseguro que es manieto o la dueña de Clarín se pinchó el gordo la nata Víctor Hugo lo puteó Y el Foniatra de Bonelli también los brazos bajó a desinvertir a desinvertir la televisión va a ser para ti Pavila Manzano y para Sipolski así es el rock el rock era así en la FEDE nos divertíamos mucho ¿y este otro que vas a tocar es tu autoría o es también un choreo? este es mi autoría porque bueno no, no, este no es este no es un choreo como todos los demás temas de mi carrera este lo hice es yo eh, con mi amigo Mico Star que estábamos preguntándonos estábamos leyendo los diarios leyendo un poquito la, la prensa de de la Cámpora perdón no tiene prensa eh, la prensa Uf. de otros de otras agrupaciones Y pensando, bueno, quizás después del 7D todo sea distinto. El mundo cambie, se ponga patas arriba. Como un mono que está colgado. Como un mono Exactamente, hablas muy bien tú. Eh, ¿Cómo te llamas? Nicolás. Ah, Nicolión. Eh, bueno. Nicolión. <risa> Nicolión. Eh, oh, no. eh, bueno, y nada, es como imaginar, hicimos un juego, como hacemos los poetas, los cantautores, que es imaginar cómo sería el, el mundo después del 7D. Afino, afino porque yo sé que esto es Radio Verdad. Bueno, y se llama Me dijeron que después del 7D. Ah, uh -huh. me, suena. me dijeron que después del 7D, Canal 13 será TC. Que ya no podré googlear con Fibertel y vuelve el fax en vez del mail. <risa> Vamos a ver cómo es después del 7D Vamos a verte ver TV después del 7D Dijeron que después del 7D ya no van a chocar el tren Porque van a estatizar hasta internet y telecom será entel Vamos a ver cómo es después del 7D Vamos a ver cómo es después del 7D le dijeron que después del 7D se va a juntar la CGT. Pero no va a estar Mojano en el poder, sino Marley y Julian Wage. Vamos a ver cómo es después del 7D. Vamos a ver TV después del 7D. Me dijeron que después del 7D River no se va a la B Y que el Diego va a volver a ser DT Pero del equipo inglés ¡Qué suerte! Vamos a ver cómo es Después del 7D Vamos a ver TV Después del 7D ¡Vamos, mico. Sabatela vuelve al PC Que Cristina ya no va a hablar de él Y que el aborto va a ser ley Vamos a ver cómo es después del 7D Vamos a ver TV después del 7D Después del 7D Macri va a aparecer Y va a imitar a Mercury otra vez Por monedas en el sub -TV. <risa> Vamos a ver Cómo es Después del 7D Vamos a ver TV Después del 7D Me dijeron que después Del 7D La humanidad Va a perecer Lo que me hincha las pelotas es no poder escuchar el Palermo otra vez Vamos a ver cómo es después del 7 de Vamos a verte Hacer. Pues nada, son los músicos que me acompañan. Un aplauso para Mico Starr. ¡Vamos, Mico! Gracias, gracias. Eh, ¡Qué pinta que tenés, mono! Pareces Gardeche. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando El Palermo de los Simnos Bueno eh, John Lemur, ¿no? Un tipo que eh, Siempre una sorpresa Siempre una sorpresa De verdad, yo no sabía que había tenido ese... Pudiste escucharlo, ¿no? Lo pude escuchar, sí, lo escuché. Yo estaba abajo en la manifestación, eh, justo... Con bueno, los parlantes. Espontáneamente, sí, espontáneamente, la colectiva sacó dos parlantes y una pantalla, así que pudimos ver todo, todo muy espontáneo, todo muy improvisado. Y, y pudimos ver eh, la presentación del émulo acá, eh, con mi costar, grosso... Groso, eh. Grosso, ¿eh? Grosso, ¿cómo se llama a lo que toca? Armónica. Grosso armoniquista, ¿eh? Acá Magalí Canale dice que gitazo el 7D, y Sisi Narváez Armado... Se, Amado, está, sí. Ah, perdón, Amado. Se ríe mucho y dice, genial el Palermo es de los simios, genial Lemur. Bueno, bueno. Eh, Le vamos a hacer llegar las solo. felicitaciones a John Lemur. Y bueno, eh, ya estamos cerrando, eh, chicos. Eh, no, estamos yendo. Estamos en yendo, la temporada no, no, no, ya tenemos que desinvertir. Yo estuve desinvirtiendo un poco, así que hoy no pongo plata para... para <risa> no poner no vale plata nadie. Para, nada, para el Morphe, así que bueno, hoy lamentablemente hoy no va a haber dinero. Pero bueno, de alguna manera, quizás hacer un cierre, un año, un año largo fue, no como el año pasado, que fue un año corto, corto. <risa> no, esta, vez, esta vez tuvimos una temporada de un año entero no claro. arrancamos en abril, marzo abril, marzo, marzo marzo en marzo y ya estamos llegando a 51 programas desde, que, desde el que, principio, desde principio. Desde eh, bueno eh, lo que queda para en adelante es el 8 de anoten el 8 de eh, el, el festival Valle. cultural en el parque centenario a partir de las 6 de la tarde, va a estar Lemur en vivo eh, va, va a llevar a su banda y eh, Después, también, hoy anoche hay una fiesta en el circuito cultural Barracas. El que quiera puede adquirir entradas o venirse. Que eh? puede que esté Lemur. Y de arte 2165. Va a estar Asil. Lemur. Va a estar Lemur. Probablemente esté fisurado en una esquina tirado, pero <risa> va a estar. Eh, bueno, ah, seguimos. Nos siguen llegando. Eh, sí, tenemos un... Una entrevista telefónica. ¿Te porque una entrevista parece, telefónica? parece que digo, los, los, los personajes de la cultura, como siempre, sí. en Argentina están muy comprometidos, digo, con sí, cuestiones sociales. Bueno, el mismo estaba. Lemur mismo, exactamente. Este. Bueno, eh, dentro de, de ese gran abanico, digo, creo que Pablo Charri quería hablar. Este, no sé si. Eh, eh, Pablo Charri llamó, también llamó, bueno. Eh, no le atendimos a Pablo Charlie No, no También llamó Nancy Opla Tampoco le atendimos eh, Sí, no sé, Gustavo Garzón entonces... Gustavo Garzón, gente comprometida sí. y Bueno, eh, Florencia Peña también Florencia Que Peña. dijimos que venga directamente Que no claro, que nos llame Que no llame, ¿eh? llame, que venga, pase Que va a estar la luz apagada y... Pero bueno, parece que el rock también está comprometido El rock está comprometido Y tenemos a un, un grande del rock eh, Elocuente Y eh, Andrés Calamaro ¿Verdad que este no se lo tenemos en comunicación telefónica? Sí Bueno, Andrés, ¿cómo te va? Eh, queríamos... A ver si bajamos la cortina un poco. No, sí, pregúntale. Andrés, ¿cómo estás? Eh, queríamos, bueno, que en pocas palabras, sabemos que estás muy ocupado tuiteando que mataste gente en Barcelona, pero hasta, hasta digamos, damos bote unos minutos para decirnos, básicamente, cuál es tu opinión sobre el 7D, la desinversión, qué rol está jugando eh, digamos, la justicia, en todo caso, qué rol juega la Corte Suprema, y si puedes hacer un pequeño análisis de lo que fue el recorrido de Sabatella, desde que estaba en la FEDE, pasando por Intendente de Morón, hasta ser el titular del AFSCA hoy. Integrante del Frepaso, todo. De Frepaso, claro. Eh, un tipo crítico del, del, del FPV. Bueno, ¿cómo ves esta situación? En pocas palabras, o bueno, tomate el tiempo que quieras. Eh, Andrés, lo que vos quieras decir. La situación estupefaciente de rock, fútbol, sala ensayo Bueno, bien. Bien, Andrés, eh, lo resumió, creo oh, que... Sí, conciso no podría ser mejor resumido más claro creo, creo que fue más claro que el, el chino eh, que, el el, el, ruso. Que, el, que el ruso que el ruso bueno gracias Andrés eh, que te vaya bien suerte con eso que estás haciendo ahora <risa> bueno eh, bueno no sé eh, ya nos estamos yendo chicos no sé si quieren algunas palabras de decir antes de Acá, de cerrar esta temporada el Seba se comunicó con nosotros dice que nos, manda, nos manda un abrazo y que es muy groso el informe sobre el ferme del fermetólogo oficial del Palermo de los Simios sí Dani abrazo, también sí. me avisó que no lamentablemente no pudo estar escuchando por este, por el laburo pero que o sea, me pidió el de, que le lleve el programa para escucharlo después una y otra vez una y otra vez se lo va a escuchar claro Mira, y Son Si nos invita a la fiesta hoy en el circuito también. Bueno, quizás vamos o no. También sí. manda un saludo a Alejandro Vitram desde su casa, eh, diciendo muy bueno lo de Nico Star Vitram, Vitram es como Citramp Citrank, ¿no? Como Citram Citrunk. Como Citraxitram. Nico sí. sí. Star también manda saludos que a veces están. <risa> mandar un saludo para ah. todas las colonias. Oh yeah. <risa> <risa> muy bien. Muy bien, ese un, es un saludo a la bandera Un saludo a la bandera con el, la mano en el pecho Muy este, bien. Me están avisando que hay otro Otro Este es un músico Que ya prácticamente es columnista De, de Palermo de los Simios Ay no eh, Sí, sí Ay, no. Eh, está, bueno, no, Lo trajeron hasta acá Hasta hasta acá, hasta la puerta de la radio hasta. Sí, hay, hay, hay, hay no un. No pudo subir No, no, <ríe> no pudo subir bien Tenía ganas pero no pudo subir Eh, ya, bueno, para, para, para, para, escucha, escucha. Ya no va a salir con ese candola. Bueno, eh, ya, acá, subir da, de acá lo divisó. Eh, bueno, queríamos saber. Bueno, primero que saludarte por todo el aporte que has hecho siempre al Palermo. Eh, siempre ha sido muy valioso tu aporte, tus tu, declaraciones, tus declaraciones, to, toda tu elocuencia y también de tu presencia va tu, tu toda la energía vital que pones siempre día a día. Ya le quiero agradecer por lo hecho. Sí sí. ¿no? Eh, Respetuosos viste. Va. Básicamente breve. A favor o en contra de la desinversión forzada del 7 Gustavo. No, no. Lapidario, lapidario, lapidario. Eh. Pero yo pensé que, que hay, no alguien sabe... Más síntesis que no. el ruso, pero... Pero la que vos bien. estudiaste Morse cuando eras chico. A lo mejor nos dio un mensaje en Morse. Ah, sí. <risa> dijo, saber. punto rayita, punto rayita, punto, dijo. Bueno, una pregunta final. Eh, ¿Me apago, me prendo, me apago? ¿Quiere decir sí? <risa> sabemos, sabemos que vos eh, sos eh, formas parte de, bueno, de un grupo multimedio, no vamos a no mencionarlo ahora, para vamos, de alguna manera mantenerte... Pero Gustavo, contanos... Eh, Vos vas a desinvertir, me imagino Cumplirás cumplir la ley, siempre fuiste un tipo muy respetuoso Pero, eh, ¿dónde vas a poner ahora eh, Ese capital, digamos? Vas a dedicarte a la producción de otra, Vas a dedicarte a otra área de producción Vas a seguir dedicándote a los medios de comunicación Contanos un poco cuáles son tus proyectos de acá Al año que viene, poner Gustavo <risa> <risa> <risa> <risa> No, no. <risa> <risa> <risa> Bueno, eh. Corte, eh Bueno, gracias Gustavo, se bueno, se ahí se el se equipo de Merajontelofía está... Se quebró, se quebró. pasa que él contó... Que... Que... Que... Como, con el todo... Como el Lita, se quebró. Contó lo del libero y se quedó. bueno. Bueno, emotivo, emotivo, emotivo final. Nos no vamos. sé si podemos seguir. Hace un año, no sabemos si vamos a ir el año que viene, probablemente nos esté esperando la policía afuera. Eh, les agradecemos mucho a todos los a oficinos todos. del Padre Simios, a todos los invitados a toda la gente a la que pudimos entrevistar. A nosotros. A nosotros mismos. Nos agradecemos. Muchacho, un gran equipo. La verdad que estuvo muy bueno y quién te dice hasta el año que viene, pero ahora por lo menos llega el fin de semana. Saludo, y... Feliz y... Feliz y... Feliz Saludo. Dani, Saludo a Dani. Feliz fin de semana. Saludo a Seba. Saludo a Fede también. Y a toda la gente ¿En el que, que está espíritu. A la en bestia a ver COVID. Felicitaciones la la por el premio llegamos. recibido. El también El premio sí. Ether, a ver si derrama un poquito para acá. El, el, el no integrante si del pan. Nacho, proceda.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 Köszönöm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. sobre una ariana yo soy el orangután rendido sobre una ariana y la por orangutana no pienso en la banangana el orangután y la orangutana en orangután y la orangutana